Documentary scene upon the fractured screen, the dreadful bones crawl upon the crump of pain. <laughs> There's a policeman with an honest soul, the scene whose head is on the pole. He grunts as he fills his bride bowl, feeling on the knees. He briskly frisks the tommy may dropping the print out.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 Eh, de tiempo ya que no arrancaba Nedonia con una pifia, ¿eh? Esta noche sí, arrancó con una pifia, eh. estaba sonando la sintonía y, y subí lo de, el, eh, lo de la música de fondo y panriba arriba estaba más alto que Dios, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, sea como sea, pues nada, que ya sabéis lo que estáis sintiendo ahora mismo, porque acabo de decirlo, y es más, porque si un programa arranco con pifies y estáis en de al 107.3 de la frecuencia modulada, o a lo mejor estáis sintiendo esto. Bueno, no, no, no, cuidado, cuidado, cuidado, cuidado, vamos a ver. Eh, porque desde igual estáis sintiendo esto a través del archivo.org. No, si estáis sintiéndolo a través del archivo.org, ya sabéis que ya en Edonia sabéis lo de Soro, porque por porque ahí en ¿eh? un sitio de internet, abre eh, el podcast y, y, y no, no. O sea que nada más puede ser que no sepáis que estáis sintiendo en Edonia, si ya estáis en el 107.3 de la frecuencia modulada, O si lleguéis en la nueva emisión en digital a través del www.radio.org Entonces eso sí pues es y, y esta. esta noche, hoy ponemos después, ¿vale? después, bueno, después. igual lleve verdad o lleve mentira porque ya sabéis que no lle precisamente este programa pues no sé una cosa que lo que yo digo en general no son cosas de de fiar yo digo cosas Falo de cosas pero eso no quiere decir que luego sea en verdad yo curioso porque sabéis de sobra los que teais de de sentir anedonia que bueno pues yo estoy bastante obsesionado con la con la mentira ¿Eh? la mentira de hecho tengo yo como uno de los míos ídolos los míos referentes a un personaje de ficción del que ya falé un ciento de veces pero que no puedo dejar de de hablar de mencionar algo de mencionarlo otra vez casi tendría que mirar en, en cuando pongo yo qué sé los los podcasts, por ejemplo en en archivo.org Eh, ahí me pide que meta, bueno, pues unas palabras clave que definan el, un poquillín el programa, que resuman lo que es el, el contenido del, del programa, del podcast que estoy que estoy poniendo ahí. De normal, eh, a ver, eh, yo meto ahí un montón de cosas, o sea, un de la venada, no les meto. No soy yo muy bueno resumiendo. Gente que siente este programa a través de los podcasts, Dizme que una de las cosas que ellos fue mucha, mucha gracia eh, a esa gente y que de todas las cosas que pongo en la descripción. Y en, el, y en las palabras clave, después de la mitad de ellas, ni, ni sale en el programa. Bueno, José a ver, yo lo que vos dije ya más de una vez también, que yo rara vez siento esto después de hacerlo. De y además, Cuando llego aquí y abro el micro, no estoy ni siquiera... No llega no de algo preparado, no llega algo que, que yo sepa lo que voy a contar. Pues, bueno, pues como no sé lo que voy a contar, vengo aquí, cuento lo que me páis, y después, pan arriba, no lo siento, ¿cómo coño voy a hacer una descripción a fallaiza? No, pongo ahí unas cuantas cosas en las el, en el, palabras clave, y, y ala, las palabras clave pongoles pues Voy saltándola en el podcast. A ver, sí lo siento, pero siento lo de aquella manera, porque lo que hago, oye, sentir 10 segundos de cada 5 minutos. ¿eh? Voy saltando de 5 en 5 minutos, eh, siento un poquillo de guau, aquí mira, fala de esto, y verdad, venga, no, pues póngalo aquí. Y así, ¿no? que pongo? Eh, todo esto venía a cuento de que de que casi casi estaba bien en ¿eh? eh, mirar a ver cuántas veces en, en esas palabras clave, en los podcast, puse V por el barrendero, V ¿eh? por el barrendero y un personaje de la novela supuestamente infantil que yo pienso que es una novela universal y para todo el mundo y que además cada vez que ...salí... ¿m? por el contraste de algo, de algo nuevo, de algo diferente supongo que eso pasa pasa con casi todas las novelas y sin un yendo no porque yo claro sí digo cada vez que él lleve un yo que sé 1984 al encuentra cosas nuevas eh, cada vez que él llega un um, momo al encuentra cosas nuevas claro no digo yo eso de cada vez que uno lee el Quijote al encuentra cosas nuevas sencillamente porque yo el Quijote no, no iba a decir no lo leí nunca no lo leí entero nunca tampoco <risa> yo, sí sí eso que, que no lo yo, nunca entero y entonces claro cómo voy a cómo voy a decir eh, eh, que al está algo nuevo si si yo qué sé si no lo lee el a lo mejor si lees cualquier novela eh, una segunda vez pues al es cosas nuevas claro pues guapamente eh, yo no lo sé más que de, de los que leí unas cuantas veces que bueno pues mmm una veces un, una de esas novelas que leí. tampoco ninguna burra de veces que él a tres cuatro lo mejor tampoco tampoco tanto teniendo en cuenta lo viejo que soy podía haberle eh, leíos muchos más pero no y a nada más tres o cuatro y Endasina con esos tres o cuatro bueno pues el personaje de de Beppo Barrendero hombre que que que, que odiaba la mentira eh, que os la mentira hasta tal extremo de que hiciese una pregunta y podía pasar cuatro o cinco días en antes de, de responderte porque quería estar seguro de, de que aquello que decía y era verdad. ¿eh? Él consideraba nociva la mentira, incluso cuando no era intencionada, cuando soltabas una cosa y bueno, pues era una mentira. ¿eh? iba a acabar siendo mentira, ¿eh? aunque tú le dijeras en ese momento sin intención de que, de que fuera tal. Y curioso porque pese a, ese, a esa admiración que yo siento por, por Beppo Y por la filosofía que, que exponía Beppo Bueno, pues yo caracterizome Sobre todo aquí, en eh, La mi vida real, la mi otra vida paralela Igual no tanto Pero pero aquí caracterizome por decir muchas veces muchas cosas Y, y que luego no son así eh, Luego no son así para nada Pero bueno, y así no voy a, voy a arriesgarme Voy a arriesgarme a deciros que hoy voy a poner un cantar En algún momento del programa voy a poner un cantar Eh, ...yo que sé, normalmente ya veis que suelo poner uno o dos... ...más bien dos, más bien dos o tres... Eh, a, ...a todo el largo del, del programa... ...pero bueno, puede pasar, como pasó la semana pasada... Eh, ...que vine aquí, empecé a dar la pim, pam, pim, pam, pim, pam ...dos horas eh, sin poner ningún cantar... ...hombre, también tuvo que ver con que vino el Morrayego... ...a hacerme compañía... ...y oye, pues siempre lleva esa la cosa... Cuando uno tiene un interlocutor, un, alguien con quien hablar. Esta noche, y, y no sé si vendrá, porque cuando viene él suele, suele avisarme. Y esta noche no me avisó, o sea que eh, igual lleguen en un bien. Pero bueno, oye, si bien tiene, tiene llave y, y entra y pasa para acá, y eh, comentamos, lo que, eh, comentamos lo que sea. Y entonces, bueno, pues igual es incluso comentamos ese cantar que... ...que yo tengo... ...que yo tengo intención de... de poner... Eh, ...yo un matar que tengo intención de poner... ...básicamente porque... ...bueno pues me llevó a hacer una... ...una reflexión... ...bueno una reflexión fundera... <risa> ...aquí voy yo de, de... filósofo por la vida... ...viste... ...no no que va... ...vamos... ...una reflexión, una cualquiera... ...pero bueno yo como vengo aquí... ...y suelto lo que me parece... ...no tiene por qué ser bueno... ...ni malo... ...ni... Eh, ...ni sesutu... ...ni nadie... ...lo que... ...lo que yo quiero... lo que yo quiero contar que puede ser un programa mío por cierto no lo dejo hay mucho tiempo pero estaba guapo que los que sentís a Edonia, de alguno los mío pecha joder vaya estoy contando siempre les les esos cosas eh para eso podría contar yo los mías? coño pues sí sí sí sería una una idea bien chula que vinieseis a contarles contar Radio Cuca está abierta a toda la gente Radio Cuca que te ahora bueno faltarán unos seis para cumplir los los treinta eh, cinco ya somos adultos mayores bueno todavía eh, está ahí entre los tres de los no entre los Ah no, está en el limbo Cuando cumpla está todo bien el limbo Entre los 30 y los 40 Y el limbo Después Y cuando personas Yo digo limbo de 30 y 40 Por el tema de De las ayudas Laborales, estas cosas Para menores de 30 hay cosas Para mayores de 40 también Pero para los que Están en medio en esa década maldita Para esos no hay No hay nada, no hay nada Bueno, se supone que hay el momento en el que más sencillo más fácil le da este número de por sí, en sin que en sin que y tengan falta de echar un, un gavito de fuera, ¿no? Bueno, supone suposense tantas cosas. Bueno, en fin, que decía yo que el, el cantar esté en, en cuestión llevóme a hacer una, una reflexión, ¿no? El, el cantar, bueno, pues tiene una letra. que bueno pues podríamos clasificar como una letra pesimista, una visión pesimista. También es verdad que bueno pues puede ser sencillamente que si pesimismo es interpretación te más bien a orella del que la siente en este caso yo. o puede ser sencillamente que sea que sea pesimista de verdad o en este caso arriesgo -me, eh, en sin sí mucho miedo a, a equivocarme a decir que ye, un cantar pesimista de, de verdad no ye, un cantar de, de un grupo adelanto pues a ver, ye, un cantar de, de los enemigos los enemigos yo cuido que bueno la, la, les más de los letras, o por lo menos les más famosos, no me voy a decir que es en título de los cantares de los enemigos, porque a ver, poder podía decir tranquilamente, pero si lo dijera entonces, bueno, pues eh, atentaría contra esa admiración por Bepo que yo tengo, porque iba deba ser, a deba ser mentira podía hacerlo igual ¿eh? porque ya sabéis que yo soy incoherente, sobre todo, entre otras cosas incoherente, tenía que sumarlo a ...a los mis apellidos... ...ya sabéis que yo ahora mismo soy... ...a ver, básicamente conocéisme... ...como el anedónico miserable... ¿eh? Eh, ...sin más... ...pero bueno, yo tengo más más, ape más apellidos... ...el que te ha mucho de sentir este programa... ...eh, que ya tiene que tener moral... ...porque... ...porque ahora mismo van por lo menos... Eh, ...yo que sé, qué sé, ¿qué podremos decir?... 400, 500 horas de anedonia, sé, por lo menos, por lo menos van casi 10 años, por lo menos que bien, falla de años la la cosa esta, que por cierto, porque ves lo un que soy, no ves que bueno, no sé, esto la verdad, no sé si se lo dicen entero, no más lo pienso para mí. Estaba pensando que si acaso para cuando cumpliera 10 años, igual tenía que hacer algún tipo de, no sé, de celebración, de festeju ¿Eh? Eh, y decía estaba yo pensando cómo debía hacerlo si, si debo invitar a gente si no si tal oye tenía yo la sospecha también porque me decía yo oye con lo con lo público y apático que soy seguro que cuando vaya llegando la, la fecha queda todo prou al final no fuego nada oye pues ahora va llegando una fecha y todo ya empezando a pensar en que va casi un mayor lo de fuego nada bueno oye qué soy yo mira casi tenemos que hacer uno que que pusieron una una prueba para entrar a para entrar al festegio Tené que hacer que hacer uno una prueba que deba ser Eh, a ver, eh, tienes que decir todos los apellidos del anedónico miserable eh, que el anedónico miserable ahora ya tiene cuatro apellidos, está como los notarios estoy pensando si, si añadir también, si agregar lo de lo de incoherente pero de momento nada, soy el, el anedónico miserable apofénico, eh, fotofóbico hiperacúsico yo os dije todo, si no fue falta que Eh, que, que tengáis sentido 10 años este programa para poder entrar a la fiesta, para probar el examen. ya lo podéis tranquilamente, eh, tranquilamente eh, solo con haber escuchado este ya podéis ya podéis ir a la fiesta sin problema ninguno. Bueno, y siguiendo, eh, siguiendo con el tema que nos ocupaba, eh, más bien que me ocupaba a mí, no ocupaba que a nadie más que a mí mismo. Pues entonces eh, voy a seguir hablando de ese cantar. De momento ya conseguí llegar, costó eh, está costándome, porque podría más de un cuarto de hora con la, con, soltando la barrila, pero bueno ya, ya, ya conseguí soltar que el, que el cantar llegue a un de los, de los enemigos. No me decís cuál, joder, porque si pues digo cuál entonces ya, ya sé que pierdo la gracia, pierdo todo el misterio. Espera ya, espera ya a sentirlo, coño, ¿eh? Espera a sentirlo, si sí, que es de alguien sintiendo ahora mismo el, el directo, ¿eh? Estamos a, a 7 de Xuno, son las 21 y 41 de, de, de la noche en el meridiano de, de Greenwich. Dejo menos en quien que sabe inglés que se dice... Green hijo no sé qué hostias, pero para mí que no tienen ni puñetera idea los ingleses, dice Greenwich de toda la vida estamos en las 21.41 horas del meridiano de Greenwich, más uno oye, porque estamos en el más uno, ah no, no estamos oh, sí. Greenwich más uno lo... ¿Qué, ¿qué coño más da? joder son las 21 y ya, mira, ya con la tontería, son ya las 21 y... y 42, ¿vale? bueno, pues venga suficiente pues eh, eh, lo que tengo yo que llegar llevan a cumplirse los 20 minutos y todavía no llegué a contaros cuál cuál la reflexión o reflexiones que a las que me llevó a a las que me llevó eh, sin encantar no eh, decía yo que bueno pues a ver eh, la interpretación la percepción al fin y al cabo y, y interpretación no existe una no existe un noshetu, ¿eh? real que sea ya el que percibamos. No me confundáis con un relativista, por favor, por supuesto que, ¿eh? existen unos como como diría Kant, unos unos a priori, existe alguna cosa, ¿eh? existe alguna cosa, pero bueno, de entre los a ver, en, entre los poques cosas fiches digamos, que tiene el objeto a percibir. después sumamos y muchas muchas otras cosas que son bueno pues que le, les pone la, la nuestra percepción lógicamente la, lo que pone la nuestra percepción eh, no puede ser cualquier cosa no hay un abanico limitado no hay infinito sino que bueno pues son una serie como si dijéramos de, ¿eh? de elementos que Pueden anclarse en el elemento, vamos a decir real, aunque no me guste demasiado esta palabra, pero bueno, para que me para que me entendáis, no pueden anclarse cualquier cualquier elementos que nosotros que nosotros se nos ocurra, no, no pueden anclarse todos, pueden anclarse la más de algunos. Que ocurre? Que eso, yo qué sé, pues si el el objeto a percibir tiene 20 puntos de anclaje. Bueno, pues nosotros podemos anclar esos 20. Como muchos no podemos andar anclando ahí un 40.000. No podemos anclar 20, ¿vale? Que ya lo que pasa que unos anclarán 20, otros anclarán 17, otros anclarán 4. ¿eh? Claro, no hay falta de que de que todos pongamos los mismos. Y luego a lo mejor resulta que ni siquiera son todos son todos iguales, son todos los mismos. Cada uno va a poner. los que Ali y paeza está cantando una metáfora que bueno si la entendéis está está guapa eh y todo lo que pasa es que bueno no no tengo yo muy claro si si se entenderá no tengo yo muy claro si si nun habrá por ahí de algún experto en en percepción echándoles manes a la cabeza y mirando a ver dónde tiende algún tipo de objeto cortante o contundente con que venir a la sede de la cuca a hablar conmigo por decirte antes en en antena ¿eh? pero bueno yo entiendo lo asina y entonces es luz suelto que decía yo que quizá a lo mejor esa letra pienso que no porque oye estoy casi convencido de que los enemigos y especialmente el, el que me parece que compone prácticamente todas las canciones que el, el José de el Santiago ese Pues que, que lleve también un cenizo del, del copón. Entonces, es, bueno, pues puedo estar casi seguro de que efectivamente la letra llegue, llegue pesimista. Eh, y pesimista. Y na Sina, a lo mejor, puede haber otras letras de otras bandes, u otros u otros textos, qué sé yo, pues poéticos, narrativos, etcétera, que no necesariamente, cuando el su autor lo, los escribió, los plasmó. pues tuviera bueno, una actitud eh, pesimista, sino que sencillamente lo que, lo que ocurre, lo que sucede, y que en el momento que, por ejemplo, yo, una persona ceniza, pesimista, que siempre se pone lo peor y estas cosas, eh, pues en el momento que los leo, que accedo a ellos, que los interpreto, pues la mi percepción... ancla toda una serie de, de elementos pues, de este tipo, como os digo, eh, de, de, de pesimismo, de, de, de, de, de, de asco, de, de bueno, pues, toda una serie de emociones negativas que, que yo puedo plasmar, en que yo puedo anclar en ese objeto, en este caso, en ese, en ese texto. Entonces, bueno, pues yo hay muchos casos en los que tiendo a, a hacer esas interpretaciones pesimistas. Esa lleva una, una posibilidad que, bueno, pues que las míos experiencias, eh, eh, bueno, pues me lleven a, a hacer las mis experiencias pasadas, el aprendizaje este que fue conformando el, el mío individuo, pues fue sería lo que fue que, que yo tenga esa, esa visión no ese ya era una ese era una posibilidad luego la, la, la reflexión real a la que me llevó fue fue pensar a ver pero de dónde vienen esas experiencias esas, esas percepciones negativas esa esa manera de oscura de ver las cosas eh, dónde está la causa y dónde está la consecuencia y es decir a ver Yo decía, eh, soy un cenizo porque me presta, por ejemplo, con la música, sentir lietres ¿eh? que, que de por sí ya son cenices y negativas, ¿eh? o al revés, siento lietres siento música ceniza y negativa, Y, y por ese motivo esa música influye y me falla a mí ser cenizo y negativo ¿y es la causa o es la, la consecuencia a ver que la música llena más un, un ejemplo ¿eh? que así si en cuenta de ayer porque también la esto poseer si en cuenta de ayer qué sé yo a, a Panero Y era, era no, ni siquiera sé de ningún poeta alegre. Páezme que volví el alegre, que cuenta cosas guapas y, y optimistas y positivas. Páezme, porque yo no leí, porque a mí interesa nada más la, la, la poesía pesimista, la poesía cenizo. ¿eh? No sé, es, esto ya llevaría a pensar más bien dónde está, ¿eh? que la, la causa de... de De acercarme a lo, a lo cenizo y a lo negativo, eh, igual está en, en mí eh, y lo de sentirlo, pues llega la consecuencia, eh, ya lo mayor, y eso. O lo mayor, ya es lo con lo contrario, eh, lo contrario. Cuido que no, yo soy más de... La, la, después de reflexionarlo soy más de, de pensar que bueno pues que a lo mejor resulta que efectivamente, eh, que efectivamente siento esa música eh, y doy esa interpretación bueno pues por las por mis experiencias anteriores y demás y que son las que me lleven a, a ser un poco un poco ñicenizo, eh. Claro, de alguno puede ser, pero bueno que que sientes música alegre y, y no te presta. Sí, la verdad que sí. Lo, también siento cosas de, de bailar y de alegrarse y de tal, pero como que esas no me los creo. ¿eh? No me los creo. Yo por ejemplo estos yetres chunges no les llamo yetres pesimistas, casi digo más realistas. ¿eh? Casi digo más realistas porque la manera en la que yo veo la, la realidad y esa, y les que son buen rollistes, positives y, y todas estas cosas, pues pues no soy yo, Abel, abel tan realista, pero es más fantasioso, se ¿no? manda huevos, ya ves, ya ves, ¿eh? hay que ser hay que ser cenizo también, ¿eh? pero bueno, yo lo que hay, es lo que hay. Eh, No, iba a decir otra cosa Que también, que también yo un poco mentira Debo decir que los que eh, Sientáis muchas veces Este programa o tal Pues que seguramente ¿eh? Eh, Ya estáis acostumbrados a que, a que ponga música así ¿na? Pero pero eso no iba a ser verdad No iba a ser verdad porque en realidad Bueno pues Pongo la, la música que cuadra ¿eh? No me No soy yo de Porque eh, en antes sí, hay muchos años sí buscaba cantarinos que tuvieran relación con el tema del que estaba falando y y estas cosas. Pero, pero me pasa a mí que de un tiempo esta bueno me pasa a mí no Selu, perfectamente que de un tiempo esta parte no de un tiempo esta parte sencillamente pongo los cantarinos para pa descansar el el un poquín ¿eh? y, y ya está y no me no me molesto en, en buscar a ver qué cuadren en el tema que, eh, que sean de una temática parecida qué tal eh? paso de todo Esta noche, por embargo, pues pues sí, voy a poner uno que... Bueno, joder, llevo media hora hablando de él como para no como pa ponerlo en un bus para él. Sí, joder, claro que sí. Venga, sentí este cantar y, y después contéisme a ver si vos para él que lleve hizo si vos para él que, que no si vos para que, que, si pa que tenía que poner cosas más alegres. Por cierto, Naide se me metió al, al chat para pedirme un, un cantarín más alegre. Yo si vos metéis al chat y pedís un cantarín más alegre, digo, decir, lo pongo, bueno, o igual no, depende, si el cantarín no me gusta, no lo pongo. Pero bueno, al final soy un pedazo de pan y yo cuido que voy a, que voy a ponerlo, pero bueno, el momento sentí este que llevo toda la semana ¿eh? pillado con, con él. A ver si vosotros os presta tanto como a mí, si no vos presta, pues, oye, mira, ponéis otro, joder, mientras dura. Hostia. Ves claro Sintiendo Radio Cucas y e Sintiendo Radio Cucaracha, la radio libre de UQIU Así que sintiendo el 107.3 de la frecuencia modulada al www.radio.org O lo mayor y en POSCAS, está en archivo.org y e descargaste lo de ahí, que se yo ella como se ya estoy en edonia y este que falla ayer la nedónico miserable la nedónico miserable que ahora me voy a hablar siempre en ritmo mante el que ahora regaló vos un cantar Nos los regaló poncho ropa para que los interes, si queríes, ¿eh? Y a lo mejor, cuando empezó dijiste, oh, vaya mierda! No un no soporto ese cantar, voy a poner otra cosa mientras pasa. Bueno, pues, pues vale, <risa> gustaba a mí eso, no quiere decir que tenga que gustar en aire. Además, es un cantar muy pesimista, muy oscuro, muy cenizo, entonces es igual... mira, pues incluso das el caso de que mmm, de alguna vez lo sintiareis eh, vos fichareis no que llegue a la música la música, bueno, pues a lo mejor vos prestó, pero a lo mejor nunca prestareis atención a, a la letra ¿Mm? y esta vez por culpa mía pues a lo mejor prestasteis ya atención a la, a la letra y, y visteis lo, lo chunga y bueno, lo negativa ...lo pesimista que, que lle ¿Mm? ...o por lo menos esa es la manera en la que yo lo interpreto... ...y ya os digo que cuido que no me cuido que no me equivoco, ¿no? Eh, ...le un, un cantar muy crudo... y un cantar que... ...una letra que fala de... ...de, bueno, de cómo llega un momento... ¿eh? En, ...en que ese niño que veía la vida a través de cristales de colores... ...pues se enfrenta a la realidad... ...dicen que tiene que pasar en sin llamar... ...que tiene que ser mejor que los demás... ¿eh? ...que tienen que, que pisar, ¿no?... ...que, que él vale mucho... ...esto llevóme a mí, a bueno, pues al a, a mayor... ...al acordarme de, de muchas veces que, que... me dijeron de algunas cosas... Eh, ...con las que, bueno, pues... ...yo digamos que sencillamente ya no discuto, ¿no?... Eh, dicen las cosas yo, yo pienso un, una réplica <risa> pienso una manera de retoricarles pero pero pero luego no, no es paso ya ya soy viejo ¿eh? cuando yo era más más mozo más yo empezaba me empezaba mucho ¿eh? el, el retoricar el dedicar el, el, el discutir las cosas el falar ahora ya no ahora ya Pienso para mí, ya es suficiente. No sé si es una característica de la edad. ¿eh? Si, si, cuando uno lleva mozo, pues bueno, pues ya más aficionado y tiene más ganas de de eso de exponerle sus ideas, intentar rebatirles, demás. En antes, gustaba mucho. Además, yo, mira. Bueno, no iba a decir que nunca fui yo mentira, sí que de alguna temporada fui, pero de normal no eran ni siquiera de los que utilizaban el insulto como argumento en los discutinios. Ya pues digo que, que lo normal sería decir, bueno, pero soy la forma normal de discutir, ¿no? No, pues desgraciadamente no. Lo, desgraciadamente la, la mi experiencia nos los discutirnos, los debates, y que precisamente eh, la argumentación brilla por su ausencia. Son más bien cuestiones emocionales. Yo qué sé, pues si, si te enfada lo que están diciéndote o el fecho de que te lleven la contraria, pues respondes con algún tipo de insultos. descalificaciones personales ad hoc, eh? ad hoc, ad hoc no, coño, ad hominem, bueno, ad hoc también, pero sobre todo a hominem y bueno, y as también, no sé si se dice así en el latín, pero bueno, que, que valga, ¿no? que valga más personas más persona, tampoco se dice así en el yatín, pero pero tendrá que valer tendrá que valer porque digo lo yo y, y, y aquí no hay nadie que me que me venga a replicar no no no no no no hay, no no no no no no no y no tengo a ninguna persona en el en el chat, o sea, que lo que yo diga tiene que tiene que ser oído así nada. No hay no hay otro, ¿vale? Venga, pues entonces es a a creerlo y ya está. Pues que eso que la gente tira más de de argumentos a persona, Argumentos normalmente descalificativos ad persona. Bueno, y intento que intentaban en sociedad que no fuera así nada. Ahora tampoco uso argumentos escalificativos a la persona, pero sencillamente porque ya no, ya no discuto, ya paso de discutir. Sí, además es ayer la cosa, yo como un cansancio. Decirme, pues, que no, no, yo muy cansado. Yo soy una persona muy vaga. ¿eh? Esto ya lo dije otras veces, yo soy soy extremadamente vago. A mí no me... Hay muchas cosas que dejo de hacer. ¿eh? Eh, a lo mejor no porque no me guste no, sino sencillamente porque pienso qué cansado va a ser tener que hacer esto ¿no eh, qué, qué cansado sería tener que discutir qué cansado sería tener que argumentar y esta persona eh, que, que nun, a mi opinión no está tan cierto y tenía que hacerlo otra manera nada yo quiero más dar la razón como los bobos o ni siquiera la razón sencillamente no eh No discutir, no ser mayor con los demás. No entrar en, ese, en llamar, como decía este, este cantar. Yo pienso muchas veces en el... gusta mucho, me encanta ese chiste. Dicen que hay un chiste. A mí no... Más que gracia, a veces dame pena porque, porque pienso... Eso me, oye, va a tener que ver con la, con la visión esta de... de, de pesimista y negativa que yo, que yo pongo a todo porque... Madre, claro, <risa> si incluso si me es un chiste, a mí me parece muy realista. Bueno, yo cuento vos el, el chiste, ¿no? Seguro que ya lo sabéis, porque no es no nuevo, es un chiste, un chiste viejo. Curiosamente, un chiste más que a la gente, cuesta y pillarlo. La gente, cuando ellos lo. y no ellos la risa. Hombre, a algunos sí. ¿Mm? Hay, hay gente para todo. Pero, pero sí, sí que hay verdad que hay uno de esos que, que, que, no, que la gente no pilla. El chiste y este. Y bueno, pues encuentranse eh, dos personas que, que tienen muchos años ya, eh, que, que no se no Conocíanse de, de, de jóvenes, de mozos, pero llevaban ya muchos años en ese empresa. Y, y ayer siente gente maduro. Y al contarnos los dos, y entonces uno de ellos dijo, dijo y al otro, ¡Venga tío, pero... pero cómo lo faes, porque porque tú estás, joder, conserva de puta madre, estás muy bien, no sé qué y tal, eh, uno aquí ya coleccionando enfermedades y no sé qué, y tú estás ahí, igual que cuando llegas a mozo, cómo lo faes, cómo te conservas también, y él dijo, bueno, pues no sé, pero lo más seguro que sería porque yo nunca discuto con nadie, y entonces él dice y otro hombre, pues es imposible, digo yo que, que alguna vez tienes que discutir, o me, Y, y respondió ahí, bueno, sí, tienes razón, de alguna vez tengo que discutir. Y acaba el chiste ahí. Eh, no sé si vosotros vos fue gracia, pero, pero a mí la verdad que, que me fue gracia. Y, y bueno, pues dais esa visión de decir, oye, pues mira, el, el otro no discutía nunca con nadie. No discutía ni siquiera el hecho de que no discutía. otra de, ah, de algunas discutirás bueno me, sí, pues de alguna vez discutiré a mí qué más para qué voy a discutirlo? vale si tienes razón ya está ya está yo ni siquiera ni siquiera me molesto en, en discutirlo que eso te conserve eh, más mozo y más sano eso ya bueno pues pongolo en, en nula porque no lo tengo yo no lo tengo yo tan claro eh. pero bueno eh, pues pues a lo mejor y eh, verdad y eh, eh, como dice el como dice el chiste Y, y, y eso llevóme a. Llevóme también con el la letra del Cantaresti y, y algunos comentarios que me hizo. Gente, iba a decir gente que me conoce muy bien, ¿no? No, ni no, es no, verdad. Y gente que, que eh, curiosamente, no son la gente más cercana, los que los que a lo mejor podrías decir, ¡Wow! Oh, claro, tienen calado hasta los huesos porque conocen, te ven, de tal. No, son gente son que está. qué tal Johnson ¿Qué, qué tal pero que por embargo suelten cosas que digo yo joder pues, mira tú qué buena visión no sé cómo acertaron cómo dieron de de lleno en la diana eh, una amiga describiendo bueno hablando con otra persona decía y eso de venga hombre, hay que esforzarse hay que hay que superar hay que no sé qué eh. tienes que hacerte notar que tú goles mucho y mira para mí decía Bueno, depende, Abel no quiere hacerse notar, que pasa se al El narcisón miserable que es ayer la otra personalidad del no tiene ningún interés en en hacerse en notar. Y es verdad, es verdad, no tengo yo ningún ningún interés en en en notar, todo lo contrario. A mí me gustame no hacerme notar, pasa usted al percibir. No sé si vos acordaréis de aquel programa en el que falaba de la invisibilidad ¿eh? y de cómo yo me consideraba invisible después de leer una novela eh, el artefacto si no me equivoco se titulaba ya no me acuerdo del autor la mi memoria un tapa en tapa esas cosas simplemente era un viaje un, un viaje en, en barco eh, en el que en el que bueno pues un una persona supuestamente invisible contaba ya otra bueno pues un periplo que tuviera también no no era un viaje en barco calla el viaje en barco y lo que relataba este otro esto ya sencillamente dos personas se encontraban casi todos los días en determinados puntos de la isla de Madeira bueno pues nada falevi contaba ya que el que viaje ...y, y falé mucho de la... ...de la invisibilidad... Este me apellidaba a ser Griffin... Que ...me acuerdo, sí, Griffin ya era el apellido... ...del de hombre invisible en la novela de... ...de H. G. Wells... ¿Mm? ...y bueno, pues... Eh, ...llamó mucho la atención... ...y realmente dije ah, ...bueno, pues yo cumplo... cumplo muchos, ...muchos puntos, muchos requisitos... ...de esta invisibilidad... ¿eh? Que, ...que comenta este hombre... Una invisibilidad que a veces, bueno, pues da me pena porque quiero hay determinadas situaciones en las que sí me gustaría que, que se me viera, pero también reconozco que hay muchas en las que bueno pues soy yo el primero que trabaja ¿sí? para para pa que para que esa invisibilidad tea tea y el primero que se esfuerza en, en ser invisible ¿sí? eh, a mí no me gusta que que se me note. Curiosamente, bueno, todo el comentario este de, de que a este no me gusta que se note, vino también de, de que yo fuera con esta persona a una tienda de, de ropa, ¿eh? una tienda de ropa, y bueno, pues yo ahora mismo ando con, con unos playeros rotos y otros remendados. ¿eh? bueno, pues yo, yo veis tú qué problema yo no tengo ningún problema, yo estoy encantado los players rotos siguen funcionando perfectamente y bueno, yo no os digo nada, los remendados esos están, vamos preciosos, además muy guapos, quedaron preciosos bueno, pero claro, los que están rotos pues bueno, ya y entró poco a lo mejor, la rotura pues llega a unos extremos que fallan que ya no se llegan funcionales y entonces es, bueno pues llevo una cosa ¿Mm? Tener unos de unos de repuesto Por si acaso llega, llega el momento en el que me falta Podía esperar al momento Lo que pasa que bueno Con este refalfio propio del, del primer mundo Parece pues como que no, no eh, Oye que llegue Que no puedes permitirte unos playeros nuevos <risa> es que, Bueno, al caso llegue que entré Y había unos que, bueno, pues que más o menos cumplían cumplían los míos requisitos, las míos exigencias. Yo soy muy repugnante, eh, soy muy repugnante para el calzado. Tienen que ser que no pesen, que, que pisen bien, que no sé qué. Todo lo repugnante que no soy para otros. nada ah, sí, soy repugnante para prácticamente todo, o sea, que, que coño. Para el calzado soy igual de repugnante. Bueno, pues encontré unos que cumplían con las míos exigencias. Eh, que respetaban, rendían y a mis repugnancias. Pero tenían un problema, que que bueno, ahora, tan de modas, eh, podéis verlo, si miráis cualquier escaparate de tal, de de eso de calzado deportivo, tan de moda los los colores llamativos, los colores chillones. Y, y a mí, bueno, pues no sé, de algunas veces, gústeme, Tengo que reconocer los colores chillones, pero por algún motivo en el calzado no. En el calzado quiero. Pues, pues, yo quiero unos playeros negros, o, o si no son negros, que se hayan grises. E incluso si hace falta que sean blancos, vale, también me valen unos playeros blancos. Y una putada, porque en Puerca en más, y yo con lo bajo que soy no los limpio, pero bueno, oye, si hace falta, tal. Bueno, pues estos seres negros, pero. una banda bastante importante del ancho de un deu meñique pero del ancho de un deu de un color en verde fosforito dos carros de si yo no no me convence porque claro esto iba de alguna manera ya sé que ahora ahora que se todo el mundo los lleva pero de alguna manera iba llamar la atención Eh, digo facese ver y yo no quiero faceme ver, yo no quiero llamar la atención, yo quiero pasar desapercibido. ¿eh? No sé si de ahí vino lo mejor aquel, aquel comentario, pero hízome pero pensar también, en, por ejemplo, eh, las veces que, bueno, pues la gente que yo, por ejemplo, ya sabéis de sobra, de sobra, que, que soy un ciclista empedernido. ciclista en Pedernío en el sentido de agarrar la bicicleta y hacer kilómetros y kilómetros y subir cumbes y cumbres y puertos y puertos. A lo mejor en los unos, unos míos tiempos mozos. Sí, pero de un tiempo a esta parte soy un ciclista en Pedernío, pero un, un ciclista urbano de andar por la ciudad. Curiosamente, eh, bueno, pues existe una cierta Eh, un cierto movimiento de ciclismo urbano Un cierto, bueno, pues Agrupamiento y tal Y una de las de cosas Que yo si os gusta hacer A toda esta gente que más o menos Comparte esta filosofía del ciclismo urbano Y bueno, pues lo tunear Un poco las pícies para personalizarles Yo curiosamente eh, Yo quiero todo lo contrario Yo, yo, yo, yo lo que intento Que no se note absolutamente Que mi bicicleta es la mía Yo no quiero que, que nadie sepa que, que si se encuentra esa bicicleta por la calle, que diga meca, está el anadónico miserable en este sitio, porque está ahí la, la solo bicicleta. No, no yo, yo prefiero que ¿eh? prefiero que, que no sepa A mí, que, que tenga la duda. Meca, este parece mucho el rapaz este, pero no sé si será. de él. Si puedo, quito yo, quítalo todo. ¿eh? Bueno, tampoco, porque si quites todo, incluso eh, eh, si eso puede ser meca. Esta bici que no tiene ninguna pegadilla ni nada. Y de la no de las bueno en general, yo, yo como quiero, quiero no destacar. Quiero evitar en lo medio de lo posible. Sé que es prácticamente imposible y es muy difícil. Pero sí, la verdad que, que prefiero, prefiero no destacar. Eh. No tengo yo ningún interés. No sé si lo mejor viene de que hubo un tiempo en la vida en el que en el que sí destaque, ¿eh? en el que sí se me conocía, en el que se sí llamaba la atención. Y la verdad que de aquello no vino eh, nada bueno. ¿eh? Puede haber en algún momento bueno, pero en el final no fue bueno. Y yo que sé si fue algo, si fue algo una media. ¿eh? Tampoco fue fue una época buena. Eh, la época de invisibilidad y mayor no, pues no lo sé, mayor igual no digamos que en aquel momento pues había puntos altos puntos bajos eh, hubo muchas emociones y muchas desgracias ahora pues bueno que pierdes esas emociones, pierdes esos momentos positivos eso ya es malo pero yo cuido que a lo mejor hasta compensa ¿no? el, el en no sufrirles les consecuencias negativas. No lo no sé, no lo no sé, ya os digo. No tengo yo muy claro que que compense, No tengo yo muy claro que sea ya la la mejor opción o la mejor decisión. Seguramente no yep, pero bueno, y es la, la que tomé. Luego también eh, llevó a pensar. Ya ves que a mí, a mí casi tú me llevó a pensar en otra cosa ¿eh? Esto, y la, y la, la leche. <risa> Pero yo vamos a pensar en otra persona. Mira, hay otra persona que me, me conozco desde, bueno, muchos muchos años. Yo cuido que no necesito más de media vida. No, más de media vida, ¿no? Pero, bueno, muchos años, sí. Muchos años, pero que no lleve estas personas que, que tienes un contacto cercano, frecuente. No, no, todo lo contrario. Eh, un, un contacto muy espacial, en el tiempo... y bueno, pues ni siquiera excesivamente intenso por embargo, hostia tienen, yo una de estas personas seguro que vosotros conocéis a de alguna que tienen, de estos que se dicen que tienen un hueyu que no sé, qué paz que se queden con los puntos importantes y con no demasiada información son capaces de llegar a de llegar a conclusiones ahí chapo y tal Pues pues esta persona en cuestión también me ha me, me dicho muchas veces eso de, de, bueno, pues yo cuido que podías hacer mucho más de lo que faes, cuido que podías eh, destacar mucho más de lo que, de lo que destaques, eh, cuido que igual tú no, no te crees capaz de todo lo que realmente puedes hacer. Hombre, yo ya os digo, como no un tampoco, una relación demasiado estrecha, ¿eh? Eh, ...pues tampoco dice que... ...que bueno... bueno ...por un lado que, que seguro que tiene verdad... ...que tiene toda la razón... ...uno porque sé yo que tiene un huello... ...que observa que tal... ...y otro porque si lo pienso pues... ...pues no sé hasta cierto punto pues igual... Si es verdad oíste que puedo hacer otras cosas... ...pero... ...la cuestión ye, ...quiero yo destacar... ¿eh? ...quiero yo como decía este... ...cantar, ser mayor que los demás... Mm. tengo de alguna vocación en la que quiera brillar. Eh, pues no, todo lo contrario. Yo no quiero. A ver, y, y vamos a decirlo también en, en la parte negativa. No, no quiero esforzarme en ser mejor que nadie. Eh, no quiero destacar. Simplemente quiero estar ahí si puedo oye, pues. he hecho habitual ni lo he hecho pero no me no me gusta bien destacar no me gusta no me gusta ser mejor que los demás no me gusta a mí ser mejor que nadie. ¿eh? y lo puñetera, verdad no no tengo no tengo esos esos intereses prefiero quiero más estar en este yao invisible ¿eh? quiero más estar en este yao invisible También pienso, a, a veces, de ese mes en cuando, y también alguien me llamó la atención y me dijo yo, joder, tenéis que aprovechar los, los míos tiempos aquellos de juntar ¿eh? de letras que podía haberme eh, juntado eh, a, a otra gente del mundillo y entonces es seguro que, que, ay no, no, pero yo no, no quería, nunca tuve, nunca tuve esa intención. los tiempos de estudiante que podía haberme eh, podía haber sacado más provecho, podía eh, haberme arrimado a árboles que daban mejor sombra. No, no, de verdad que, que no tenía yo ninguna, ninguna intención ni ningún interés de ese tipo, nunca lo nunca lo tuve. Y cada vez cada vez menos, eh, cada vez menos eh, lo siento, pero pero me pasa a mí que me consta que hay gente intentando eh, Que, ...que yo tea más de, de mí... Que, ...que tea todo de lo que supuestamente... ...según ellos creen... ...y a lo mejor no sé hasta qué punto... ...tienen razón, soy capaz... ...pero pero yo no quiero... ¿eh? ...yo no quiero... Eh, ...salía... ...tiene relación un poco con ese tema... ...que, que también he salido alguna vez... Eh, ...se llama ese plan de, de cachondé, en plan de cachondeo ...en plan de... ...oye, si pasa esto y si fuera lo otro... ...y como cuando te dicen... Oye tú por cuando cuántos perros hacía falta para que yo qué sé pues para que te desees dar por culo con una escoba a ver pijaes no porque no es una situación real ni mucho menos pero bueno pues eh, alguna vez me dicen, ah, imagínate que eh, yo qué sé pues que alguien de una emisora comercial o con perros o tal siente el todo programa y te propone bueno pues Facer, hacer radio eh, con un sueldo, vivir de la radio, qué guay, ¿no? Yo la verdad que pienso, digo, no, de guay, no, de guay nada. A ver, yo estoy a gusto aquí porque, porque, porque fego lo que yo quiero en sin, en sin deber y nada ni ¿eh? A lo mejor yo por eso, por lo que no quiero destacar, porque si destacas vas de ver... vida algo a alguien... Si, ...si... ...si ya es mejor que los demás... ...hasta qué punto no habrá... ...alguno de esos demás que, que se sienta mal... ...porque... Eh, ...porque ya es peor... ...yo no quiero que nadie se sienta mal... ...si alguien se siente mal... ...entonces focalizará la atención en, ...en ti... ...y eso será negativo... ¿eh? ...focalizará la atención negativa... Eh, no sé si a lo mejor eh perdona, hay que corte un segundín como la emisión está a niveles cuánticos mejor espero el podcast. Hasta luego. Eh, pues vaya, no sabía yo que la emisión estaba a nivel, a niveles cuánticos, pero pero bueno, no, no, me, no me lo tampoco lo pongo en duda. Vamos a ver, que, que tampoco llegue, tampoco llegue <ríe> que esto sepa yo cómo como suena a través de a través del www.radioconca.org bueno anda pues nada oye el, el, el, intentaré subir el el podcast lo, lo antes posible para que para que pueda sentirlo y toda la gente que, eh, que lo quiera que lo quiera sentir pues que con qué estaba yo ahora ¿Eh? con qué estaba ah eso con que díselo muchas veces no Con esto que le facéis mal a, a alguien Aunque sea sencillamente ser mayor que mayor que él Pues a lo mejor no provoca que, que esa persona Faiga activamente nada contra ti Pero a lo mejor sí si que deja de hacer de nada a favor de ti No sé si me te explico Hoy no tengo ganas de, de te explicarme de explicarme mucho más Sencillamente voy a, a poner otro cantar y otro cantar también por supuesto cenizu, eh, ¿eh? como tiene que como tiene que ser y bueno pues pues yo pongo y, y después pues ya ya veré ya veré si o si no sigo si o si que fallo Bien, voy a poner cuál de estos dos pongo este podéis pensar mira este es más interpretable ¿eh? Eh, yo mira voy a poner un cantar a más yo nunca a esto pero pero voy a hacerlo después ¿eh? también poniéndome en plan de estrella de estrella de la radio de la radio fórmula y tal voy a explicar del origen de la letra de este cantar. sí voy a hacer eso voy a hacer eso eh, pues yo encantar que yo también de, de los enemigos ¿eh? y puede ser que que en alguna entrevista de alguna vez en algún momento el su compositor, el José L. Santiago, eh, contó que, que la inspiración para este cantar que viniera después de, de conocer el suicidio de un rapaz, eh, dice que parecía que fuera en Galicia, que por la presión de los exámenes de, de septiembre, bueno pues que no la, no la soportara y que decidió suicidarse. ¿Mm? Eh, El resto del cantar no tiene mucho que ver. De hecho, bueno, decía que no se acordaba muy bien, cuando lo leyera. igual yo mentiré, igual no me pasó nunca, pero qué más da, ¿Eh? eso es lo de menos. Lo demás es que él pensaba que había una frase en la nota de suicidio del rapacesti que decía eh, "ida por el pan, que yo no voy a ir, o de algo así, y la en, la en la letra del, del cantar. Un, un cantar que dice muchas más cosas además dice muchas cosas que, que a lo mejor también tienen que ver co, con lo que con lo que yo dije esta esta noche sentí y decirme, a ver si si os parece a vosotros también que eh, que que fala de ello no sé no lo sé igual sí Estoy frío, si hoy hace que el ojo iba a ser un gran yo empecé con pifia, acabo con pifia bueno pues nada amigos que mira curiosamente la semana pasada que al día siguiente tenían que madrugar dos horas de programa, esta es la semana que mañana no tengo que madrugar porque es festivo y el día del auto de autodenominado principio de Asturias pues una hora nada más de, de programa oye que no os parezca mal vale, eh, en serio un saludo para todos, un saludo para Para el analógico miserable, un saludo para pa el medio sentiente mocín y ya, un saludo para pa ese que va para la puela, eh, un saludo para María, por supuesto, un saludo, yo qué sé, ¿quién más puede ver por ahí? Eh, Alfóbico el Fóbico, eh, ¿quién, ¿quién más? El Cabezón, eh, yo que sé, Lucía, eh, ¿quién más? ¿Quién más puede ver que sienta esto? Lana Básico, por pues, sentirlo también. Eh, qué sé yo, mucha gente perdona de todos los que no hemos mencioné pero pero bueno oye sois, sois unos cuantos vale venga lo importante ye, que no nos pillen vale que no nos cojan y, y la semana que viene que teáis que te todos todos aquí otra vez vale venga adiós.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 No, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no